programa que separa al hombre del artista, mostrando al desnudo su vida privada. Hoy estamos de remate. Participe con nosotros en el remate de una estrella de la farándula. A ver amigos, tenemos aquí una conocida estrella de la farándula que va a ser condenada por tirarse a su esposa por la ventana del baño. Vamos a ver cuántos años le damos a ver allá, por favor. Dos años. Muy bien, vos. Tres, tres, tres, Muy bien. Años. Dorita, ¿cuántos? Diez. Muy bien, José, a ver vos. Yo le daría 15, che. 14. 37. 40, Toda la trayectoria cimentada en años de trabajo 40, perfecta, y esfuerzo. Perfecta, que se rematada se pudra, en un programa no, de locura. Hoy estamos de remate para alquilar balcones, pero no asomarse. Ahora una telenovela que grafica sin pudores El drama de una mujer golpeada Las piñas, uppercuts y patadas voladoras En un relato sin concesiones Amándonos ¿Arnaldo? Sí, Roñosa Me parece que las cosas no son como antes ¿Por qué decís eso, reventada? Ya no me tratás igual que siempre ¿Te parece basura? Sí, ya no me acaricias con el cepillo de alambre. No digas eso, gusana. Y me escupís al oído en forma sensual. No creo que seas así, inmunda. Tampoco me obligás a inyectarme soda cáustica como antes. No seas tontita, cerdas Ni me saltas en la cara con los zapatos de golf. Es más, esta mañana en un barrio en Chorena y Mansilla te vi pegándole de puntín en la encía a otra mujer. Pero esa era mi mamá. Llegó a nauseabundo. Bueno, pero igual me da celos. Lo siento, coágulo infecto. Es que no puedo superar el edipo. Véala y conozca la cotidiana lucha, en cada cachetada un alegato, en cada agresión verbal una evidencia, amándonos un verdadero canto a la vida.